Teleelch Radio Marca 101.4 La Radio de Elche Saludos cordiales Son las 9 de la mañana, tenemos 8 grados de temperatura, es miércoles, 8 de enero y ya tenemos gobierno de coalición, el primero de nuestra etapa democrática. Ayer Pedro Sánchez consiguió por dos votos la mayoría simple que le valió para su investidura. La próxima semana anunciará ese reparto de carteras y ministerios. Mientras tanto, las valoraciones no se han hecho esperar. De los que defienden la coalición y sus detractores, el alcalde Carlos González Destacó ayer el desbloqueo político y confía en que este gobierno de coalición pueda cumplir con los retos salir de esta situación de bloqueo que ha vivido el país en los últimos meses, que se produzca la formación de un gobierno y un gobierno que atienda a los retos y a las necesidades del país y de los españoles. Por lo tanto, yo creo que hoy es un día muy importante para España porque eh, a partir de hoy contaremos con un gobierno que asumirá y afrontará los retos y las necesidades del país. El presidente del gobierno valenciano, Chimo, Chimo Puig, también indicó que el nuevo gobierno será un aliado de la comunidad valenciana para mejorar la sanidad, la educación y la protección social de los valencianos. Los detractores, los que dieron el no a Pedro Sánchez, Pepe Vox y Ciudadanos, entre otros, consideran que el nuevo gobierno no es sostenible y que se ha puesto en manos de terroristas y golpistas, tal y como aseguró en su intervención el líder de los populares Pablo Casado. Pues bien, hoy en nuestra tertulia con los periodistas locales vamos a reflexionar sobre este gobierno de coalición que se va a formar y sobre su futuro. En un día especialmente duro para el mundo por ese ataque de Irán con misiles esta misma madrugada a dos bases de Estados Unidos en suelo iraquí. También hoy en la glorieta dedicaremos una de las entrevistas a los balances políticos. Tendremos con nosotros sobre las 10 de la mañana a la portavoz de Compromís, Esther 10. Ayer los dos con de Compromís en el Ayuntamiento hablaron de los retos en 2020 y aseguraron que este año será clave para la transformación de Elche con la peatonalización del centro histórico, pero también con el avance del Plan Centro. Y ayer comenzaron las rebajas de invierno en los grandes almacenes, en las grandes superficies comerciales y Compromís que lleva las competencias de comercio. Recordó que trabajarán para dinamizar ese comercio de proximidad en barrios Y pedanías, además de en el centro. Y también hoy hablaremos en la ronda de noticias con el responsable de deportes, Paco Gómez, sobre el Elche Club de Fútbol, de su primer partido del año y del encuentro que va a disputar este fin de semana de Copa de Rey. Eso será sobre las diez y media. Antes, como siempre, comenzamos con nuestra selección musical para este miércoles 8 de enero. Quédense aquí, en el 101.4, con nosotros, con tele -Elch, Radio Marca. 101.4, tele -Elch, Radio Marca. Estás escuchando La Glorieta, con Rosemary Alonso. Pues comenzamos, comenzamos hoy nuestras secciones eh, dedicadas a la música y la primera es siempre la que dedicamos a las canciones de cine. Hemos escogido el tema de Leona Lewis, que obtuvo un premio Grammy a la mejor canción escrita para una película, televisión o cualquier otro medio visual, I See You, la canción que escogió el director James Cameron para realizar Avatar, su segundo trabajo más taquillero después del Titanic. En enero de 2010 Avatar arrasaba en los cines de todo el mundo y los avances tecnológicos la convirtieron en un hito, una auténtica revolución para el cine, como lo fue en su día la implantación del sonoro o del color. My light in darkness, breathing hope of new life. Now I live through you and you threw me, enchanting. I pray in my heart that this dream never ends. Never picture now. I give my heart to you. I surrender. I pray in my heart that this world never. Ahí sí, yo. Pues este fue el tema escogido, como hemos dicho, para la banda sonora de Avatar. Y en los clásicos de jazz escuchamos la voz de la cantante y trompetista canadiense Bria Skonberg, quien está despuntando en este género. Set your tempo, set your tempo Not bad. Sisters, can't you see? Cambiamos de estilo, nos vamos a la sección que dedicamos a la poesía. Volvemos a escuchar el poema de Rafael Alberti, Se equivocó la paloma. En esta ocasión versionado por la cantaora Carmen Linares, quien junto a la niña de los peines está considerada por los críticos como la cantaora más completa de los estilos flamencos. Por ir al norte fue al sur, creyó que el trío era agua, se equivocaba. Creyó Galo! casa se vivo ella se durmió en la orilla tu en la cumbre de una rama morir al norte fue al sur creyó que el Y terminamos nuestras secciones con la música actual. Nos fijamos en ese dueto que el pasado verano formaron el músico canadiense Shaw Mendes y la cantante de origen cubano Camila Cabello. Por segunda vez para lanzar su tema Señorita, todo un éxito. the sunrise Her body fit right in my hands La la la 4. Teleelch Radio Marca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 Bien, pues esta semana, eh, cuando pasan 20 minutos de las 9 de la mañana, hemos dicho que esta semana es la vuelta a la rutina, la vuelta a la normalidad y, por tanto, ayer fue martes, retomamos la tertulia política, hoy es miércoles y retomamos la tertulia con nuestros amigos de siempre, nuestros colaboradores. Con nosotros se encuentran los periodistas de Ilche, Pedro Soriano. Muy buenos días, feliz año. Buenos días, igualmente, gracias, Ros. También Sacramento Alvear, buenos días, feliz año. Hola, buenos días, feliz año a todos. Y Pablo Serrano, feliz año, Pablo. Hola, buen día, igualmente. Tenemos, eh, tenemos razones para felicitar el año a todos los españoles, después eh, de ver eh, que por fin se ha desbloqueado eh, la política en este país con una investidura que no fue fallida. El presidente, tuvimos presidente. ¿Cómo visteis? Vamos a hacer esa valoración. Eh, no sé si pudisteis seguir la investidura desde vuestras casas o por televisión, pero ¿qué valoración hacéis de lo que vivimos? Antes y después de Reyes. El sacramento. A ver, yo no, no lo estuve siguiendo muy de cerca. Porque no, no había quien lo siguiera, eh, ¿no? evidente de la situación del... Eh, me, me, me, se extrapoló lo mío. El resto de España está muy cansada de toda esta situación... ...de que llegamos arrastrando desde hace bastante tiempo ya, ¿eh? Porque aquí uno pierde elecciones... ...pero el otro no logra investiduras... ...el otro se tiene que pactar con no sé quién... ...la, la palabra, la palabrería propagandística... ...está haciendo furor en nuestro país con las fake news que vamos a quitar, pero dudo de que el, la Junta Central sea la eh, indicada para hacer esto, el otro tal, la ultra, ultra, ultra, ultra derecha de no sé qué, que está más a la derecha, incluso que, yo qué sé, que, que, que Darío o Jerjes invadiendo Grecia, en fin, es, es una palabrería inútil, en cualquier caso. Eh, llevan razón, eh, son lo que los españoles hemos votado, pero hemos votado con una ley electoral Falsa. Da prioridad a determinados grupos políticos en determinadas circunscripciones, más que al resto de los españoles. Hasta que eso no se arregle, que por cierto, ninguno de los partidos mayoritarios claro. ha querido arreglarlo nunca, pues vamos a estar siempre en la misma situación. ¿Que hay miedo? Bueno, pero forma parte de la política, forma parte de la vida. Que unos están contentos y otros muy, muy asustados. Bueno, pero es que esto es así. Vamos a ver qué pasa. Bien, no sé. esta es bueno, la valoración de Sacramento, lo de la ley electoral falsa lo dudo. No, no, <risa> falsa no, es decir, que no, que no es proporcional para todo, para yeah. todo el pueblo español. Pero es que no Sacramento, aquí nos encontramos siempre la misma disyuntiva, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, es decir... Con, uno, acueran, con unos y con, con otros, o sea, es con que, otro, o sea, esto es que curioso. Cuando, no. cuando alguien pierde que la ley electoral no está Depende bien hecha, entonces, claro. y que hay que potenciar las mayorías para que sí. las minorías no impongan su dictadura a las mayorías, ¿no? Creo que va a ahí, ahí sí, el sentido de tus palabras. El equilibrio debe ser otro... Bueno, pero eso es lo que hay que resolverlo en tiempos de paz. O sea, en tiempos de normalidad democrática es cuando alguien Fe. tiene que sacar la bandera y decir, oiga, pero, pero ¿qué ocurre? esta ley electoral es buena también, porque para nuestro territorio también es buena. Pres presentemos un, un partido territorial no, pero valencianista. Mira, sería más buena todavía para Elche. Y para el che si también, Si queremos porque independizarnos no. y presentamos una candidatura, pues nos darán algún diputado. No, no creo que llegue la... la <risa> no, por la, Pero, por la independencia, sino por la representación. Venga, vamos, que, ven, ven, ven. Que, no, yo creo que sí que es un día más o menos, hombre, habrá media España o parte de España que estarán cabreados porque piensan que, que viene el fin del mundo con, con ese pacto que se ha hecho, que de entrada es nuevo, que no sabemos lo que va a durar, que no sabemos la estabilidad política... Sí. Pero bueno, de momento hay un arranque, hay algo nuevo y cuando es algo nuevo todo, todo es nuevo y vamos a ver qué pasa porque hasta la fecha no conocíamos un gobierno de coalición Ahí es menos donde yo un quería... gobierno de coalición de sí. izquierdas. Ha habido pactos con los nacionalistas, uh -huh. tanto por la parte de la derecha como por parte de, de los socialistas y bueno, han funcionado como han funcionado. Pero esto sí que es nuevo y más con, con esa espada de Damocle, de algunos grupos minoritarios que... Narices que... tienen su electorado y también mm. tienen que vender su mensaje, ¿no? Pero, ¿tú crees que es nuevo? Porque ya estamos escuchando que es el mismo modelo que el gobierno del Botanic. Sí, pero bueno, una cosa es el gobierno del Estado, digamos, donde estábamos integrados en los organismos internacionales, tan, tan, patatín, patatán, que lo que hace el gobierno influye en el IBEX 35, influye en otra serie de cosas, que gobiernos regionales que con toda la dignidad del mundo que la tienen, pues llegan a donde llegan, ¿no? Tienen su demarcación territorial y tienen sus competencias Que tampoco son, que son de peso. también son claro. de peso, pero que ahí están, ¿no? O sea, yo creo que esto sí que es nuevo en cuanto al, al Estado. Y vamos a ver qué pasa. Eso es. Vamos a ver qué pasa. El gobierno, este gobierno, el nuevo gobierno de coalición, el primero de la etapa democrática, Pablo, ¿consideras que puede <coughs> ser sostenible? Bueno, el primero de la etapa democrática después de la dictadura. Que sí, claro, claro, de nuestra eh, reciente etapa. de coalición en la Estudia, Segunda República. La segunda república sí. Bueno, yo, yo quería comentar antes que todos los sistemas electorales tienen sus más y sus menos, tienen su parte bien y su parte mal, ¿no? dependiendo de quién lo mire, que precisamente se hizo así para que algunas comunidades autónomas pues, tuvieran una representatividad equilibrada con, en comparación con el resto del Estado. Y respecto a si es sostenible, yo creo que habrá que esperar a los presupuestos. Yo creo que Esquerra Republicana y el PSOE pues, han firmado un pacto bastante abstracto, del cual pues, cada uno va a tirar un poco de su relato. El PSOE, que ha defendido que es un acuerdo legal dentro de los marcos constitucionales, y Esquerra dirá pues, que quiere, quiere seguir luchando por un referéndum. Aunque la misma, una de las mismas portavoces hace unos días pues, comentaba que en esa mesa de negociación ellos plantearán cosas como referéndums, amnistía y demás. Y a mí me reconocía que se pueda rechazar, porque al final es creo bastante abstracto y a mí me sorprende dentro de todo el, el anuncio apocalíptico de, de la posición en los, después de la investidura. Que por otra parte, si veían que era tanto apocalipsis, que se hubieran abstenido para evitar que el gobierno dependiera de partidos independentistas. Eh, creo que habrá que esperar, pero mm, creo que no hay... Creo, quiero decir, yo creo que todo el mundo sabe que el PSOE es, es un partido de... Joder. No. Es, el, es el PSOE, que es un partido totalmente sí. constitucionalista, que creó el, el régimen del 78. Entonces... Sí, pero está ahora, ahora veremos si está o no rehén de Podemos con este acuerdo de gobierno. Bueno, pero Podemos también... Tam, es que al final me sorprende porque al final la, estamos en un gobierno que es, un, que es totalmente socialdemócrata. Me sorprende un poco también viendo cómo van los patos en Europa y en España lo que es Podemos y lo que ha hecho Podemos en los ayuntamientos y... Con esos tromas que parece que, no sé, que parece que eso acaba realmente el mundo. Pero lo que preocupa, y enseguida te doy la palabra que sé que me la estás pidiendo, lo que preocupa <ríe> es que eh, no hemos visto ningún compromiso por parte de ninguno de los aliados del PSOE para aprobar los presupuestos. Si no se aprueban los sí, presupuestos, es que no presupuestos, vamos <ríe> a otras elecciones. <ríe> es que pero no hay, tiene que haberlos. No hay presupuestos. Pero yo quería hacer un matiz sobre la situación del Partido Socialista Obrero Español en las Cortes Españolas. Es la primera vez Que el Partido Socialista acuesta a sus diputados para tenerlos controlados y les exige que estén pendientes del coche, que tengan en cuenta el tráfico y que se queden a dormir en Madrid para poder ir a votar porque no se fían. Bueno, es la bien. primera vez que ha ocurrido Lógico, era muy ajustada Hombre, hasta el punto dado, que ha habido Dos, dos puntos. Votos, de diferencia, eso, era era la primera, Pero vamos, es la to... primera vez que públicamente se ha dicho, Pero era por lo ajustado aquí. Pero era por lo ajustado de las votaciones Nadie podía fallar por un atasco También es la primera vez que un diputado En este caso el de existe Tiene que omitir en qué sitio está Alojado Y en qué lugar para evitar amenazas Y demás que recibió el día Días anteriores Por ese apoyo al, sí, y al pacto. Y, y también la primera vez que una portavoz de un grupo político hace una llamada a cometer un delito. O sea, hace una apelación al transfugismo cuando está tipificado que el transfugismo, vamos, mm. es, y no sé si es delito penal o pero moral, seguro que lo es. Mm. O sea, y está pidiéndole que cambien el voto a sus... Claro. ¿no? ¿Dónde se ha visto eso? ¿Y qué nos dejó el debate? Vamos a hablar de los gestos de, de bueno, lo más comentado... El comentario de que a la portavoz de Escarra Republicana le importa un comino la gobernabilidad del país. Pero pues, yo, ver, no, no solamente a esa, ¿eh? o sea, hay bastante más gente ahí sentada no, que no, le importa un Estoy pito hablando lo que de, la de la portavoz, efectivamente, de la este, portavoz de este grupo parlamentario. Y te lo dicen clarito, ¿eh? o sea, no se esconden para nada. ¿eh? Mira, estamos en el centenario de la muerte de Galdós, que murió en 1920 y que fue político y fue escritor sí. y que retrató. Parte de la España parlamentaria de lo que se ha dicho el parlamentarismo se dicen muchas cosas. Es que la republicana tiene su público, tiene sus votantes, tiene su, su clientela. Eh, digamos que esos gestos, pues mm, a ellos les están acusando en Cataluña de haberse vendido al partido de la sí. Es que, es que no estudiaron. lo veamos solo desde aquí, pongámonos también a decir, les están acusando de haber vendido su soberanía a, a, a Madrid, ¿no? Y entonces, pues son gestos, palabras que a mí, por supuesto, no me gustan nada que una diputada diga eso, pero que dentro de los rifirrafes parlamentarios hemos escuchado eso y cosas, pero bueno, en este mismo debate hemos escuchado insultos, increpaciones, que diga la diputada. A mí me importa, pues bueno, yo creo que, que encima no, no debe ser cierto porque lo que pasa en España afecta en Cataluña, o sea, es decir, que para la galería. De momento. <risa> bueno, de momento, o sea, porque El camino de que llevamos de momento, es que lo que dijeron los jueces no va a ser verdad, va a haber que retocarlo Lo que dije de la Junta central no, eh, Electoral, no va a ser verdad, hay que retocarlo Entonces, Pero ayer, matiz, ayer también escuchamos, son hay algo importante porque ayer también escuchamos decir creo que a Chimo Puig Decir que la, agencia, la agenda valenciana ya está en ese acuerdo de gobierno eh, por eh, ese bueno. voto, <risa> el, por ese sí de Joan Baldoví ¿Creéis que ese sí de Joan Baldoví va a incorporar la agenda valenciana al acuerdo de gobierno? Sí, seguramente, como Teruel va a tener rascacielos la partida. Porque eso mañana, es lo que está porque... vendiendo compromiso. Sí, sí, es que tranquilamente, sí, decirlo como dice Pedro, decirlo no cuesta nada, es gratuito. Tú lo puedes decir, lo puedes contar y puedes darte todo el bombo que quieras. Lo cierto es que. Como decía Pablo, los presupuestos. ¿Va a haber para todos? ¿Cómo vamos a distribuir? No, va a haber, primero, va a haber presupuestos. ¿Va a po poder Pedro Sánchez aprobar los presupuestos? Porque Podemos y PSOE... No suman mayoría. Son 155 escaños. O Se necesita el resto. Cuando en los presupuestos... Antes y de el de... resto no parece que haya eh. un compromiso para aprobar los presupuestos. Cuando en, lo, en la presentación de los presupuestos antes de que hayan sido aprobados no haya una partida que diga que Teruel va a tener un subsidio para cada uno de los turorenses de unos mm. 2.000 euros al mes de por vida, pues ya la hemos eh, pringado. No sacramento, no, quiero decir, es que ser es, serios ese es el problema, el problema vamos es a... cómo vamos a repartir los presupuestos, vamos no a... qué presupuesto Pero vamos a hacer serios, que es que nos para para está como, escuchando para, la gente para, para que para, para que para que como, vamos como se a hecho serios, que eso no está en los presupuestos ni va a estar, ni, ni a nadie se le ha pasado por la cabeza que eso tenga que figurar en los presupuestos generales vale. del Estado entonces vamos no? a hacer figurar qué cuáles son los acuerdos con Cataluña y cuáles son los acuerdos con el País Vasco, y el Mira. resto del territorio hombre, eso de eso no estoy hablando de eso yo estoy hablando de que va a ser complicado redactar unos presupuestos No pero no como podemos. se han hecho otros, como cuando se gobierna con CIU, al final, quiero decir, pues, si hay un pacto de investidura, es lógico que los presupuestos se salgan con los grupos que han apoyado la investidura, abstenciones o no. Eh, pero, al final... No, no es la misma situación que cuando de se ha votado la Pero vamos a ver, pero todos los partidos que han apoyado a la investidura, ¿para qué van a apoyar a la investidura si se van a... van a romper los presupuestos al mes? Quiero decir, yo lo lógico es pensar que van a ser unos presupuestos y a partir de ahí, a ver lo que dura el gobierno. Pero es obvio que eh, igual que hay un acuerdo abstracto con Esquerra y el PSOE Pues habrá un desembolso generoso con Cataluña Y obviamente con aquellos eh, partidos que han apoyado la investidura Habrá que ver con la agenda valenciana esta Claro eso lo, que, es, lo que se dice que Serán que, generosos que como, ha, como ha dicho Pedro Pues todo el mundo va a vender su relato a, a su público, a su votante Yo con el tema sobre todo valenciano soy escéptico Creo que puede haber unas mejoras Pero creo que esa infrafinanciación eh, le queda mucho y además supongo que requiere de un pacto de todo el, de todo el país para, para un reparto de la, de la financiación pero vamos, que quiero decir que entiendo que los presupuestos van a ser complicados, pero no es, lo, es lo lógico pensar que si han dado el acuerdo de investidura, Esquerra saben sabiendo que tiene elecciones a la vuelta de la esquina en Cataluña y que se le puede pasar facturas sabiendo que Juspercat eh, sa, se ha puesto en contra de este gobierno porque también tiene elecciones pues lógico es pensar que que unos presupuestos donde tengan, pues, lo que sea infraestructuras pero y demás, y alguna concesión abstracta como la que hemos visto en la mesa. Pero es que en los presupuestos no solo van a actuar Podemos y el Partido Socialista. Hay el más, PNV. No, no. Que... Aparte claro, de los grupos es que hay políticos, mucho. hay unos invitados que no están en la mesa, en Europa, pero que miran sí. desde arriba, que es el Banco Central Europeo, ah. que es la Comisión Europea, y que tenemos incluso una rectificación de... De la Constitución que en su día mm. marcó una sí. serie de cosas sobre el gasto público y tal. Esos factores también juegan en los presupuestos. Y el político que no lo quiera ver no es consciente, es un inconsciente, o sea... ¿Por qué? Porque, porque a eso por ahí no nos podemos escapar. Aún no sabemos el reparto de carteras y quiero ya pasar a los temas estrictamente locales, pero este evidentemente es importante. Pero eh, sí que se sabe que Pablo Iglesias, Podemos, va a tener una vicepresidencia, va a tener, a ver si lo, lo sé de memoria, ciencia, universidad, en manos de Podemos, también eh, trabajo, eh, política social... Bien, eh, ya ayer hubo cierto desencanto por parte de los rectores. El hecho de que el PSOE separe eh, las universidades, el ministerio, parece que van a separar eh, ciencia de universidad. Porque hay que darle el ministerio de universidad a Podemos y el ministerio de ciencia se lo quedará PSOE. ¿Vosotros eh, pensáis que los repartos se hacen de forma partidista? ¿Vamos a dar lo que piden más que.? ¿Hay detrás un proyecto serio de gobierno? Eh, ¿Estamos viendo ya algo? No sabemos mucho porque lo han anunciado la semana que viene, que por cierto también ha sorprendido que todavía se retrase el anuncio del reparto, porque parece que lo tenía muy claro el presidente el pasado mes de diciembre. Hombre, es, es obvio que un reparto de carteras ministeriales se hace en base a acuerdos políticos que se han hablado de tú, hasta aquí por pues, lo que se ha dicho. ...lo que se hizo en junio, ¿no?, en teoría... No. ...que el peso no iba a dejar la Podemos... ...coger las denominadas carteras... ...ministerios de Estado... ...y tendrá que conformarse con el resto, ¿no? A partir de ahí, pues lo que comentabas, por ejemplo... ...de, de Ciencia y Universidad... ...pues habrá que ver si no ocurre... como pasa a nivel local, en muchas concejalías ...y lo vimos en el tripartito del año... ...la legislatura pasada, ¿no? Si se entiende que son... ...áreas que tienen que ir juntas... Por, ...porque son coherentes... ...y es un poco de la misma materia ver si luego eso pues puede crear rifierrafes entre partidos que es lógico porque cada uno tiene una perspectiva diferente sobre cada, sobre cada tema o si realmente hay una cohesión través del consejo de ministros que se puede que se puede trabajar, vamos a ver la semana que viene el, el reparto aunque parece que ya está bastante claro el tema y a partir de ahí pues a ver cómo, cómo eso funciona yo creo que en una estructura de gobierno siendo claro el cabeza visible es el ministro, el presidente, mm. el vicepresidente Pero también hay una infraestructura que no se suele ver, pero por ejemplo los consejos de ministros llegan los subsecretarios, los directores generales y son precisamente dice? los que ponen encima de la mesa los asuntos que ya están para, para mm -hmm. ser aprobados, bendecidos, firmados por, por el mm -hmm. consejo de ministros. Yo no sé si esa apariencia de división luego mm, por detrás eh, yeah. hay, hay una cohesión. Hay una secretaria bueno, de Estado rectores, conjunta por... o. A mí me parece bien que los rectores estén atentos a. Claro, es que separar que... universidad de ciencia que... no parece que sea lógico. Y Sacramento, no, a ti solamente te voy a dar ya la última pregunta, quiero que me la respondas. Fíjate, eh, ¿te enterneció el llanto de Pablo Iglesias? A mí sí, a mí me parece absolutamente tierno no solamente el llanto, el abrazo anterior y, y la siguiente demostración, cuando el, cuando el presidente del gobierno diga te nombro vicepresidente, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo se pondrá Pablo Iglesias? Es decir, será emocionante verlo y tal. En cualquier caso, quiero hacer un matiz sobre lo que hemos hablado de universidades, precisamente, y ciencias, porque hay una corriente de opinión que dice que las universidades, la estructura universitaria enorme que tenemos en España se lleva muchísimos fondos del ministerio y sin embargo hay poco para ciencia e investigación con lo cual hay gente que está deseando que se parta. Tú a universidades dale y dime a ver qué dejas para ciencia para que investiguemos, mm. para que adelantemos porque mucho hablar bueno. de I más D más I pero Pues veremos qué, dicen, veremos qué dice el consejo de rectores eh, de a la España. universidad también le aplicaría una reforma a la universidad no, claro, española claro. en general <risas> más de una, vamos a es aplicarle que, más de una Es bueno. que podríamos debatir sobre El modelo de universidad. Bien, pues vamos a, vamos a hablar de, de Elche. Eh, ¿Qué os parece cómo ha empezado el año? Eh, el mercado central vuelve a, a ocupar la agenda del alcalde. Es sintomático ver lo que ha hecho el alcalde en 2020, en estos ocho días. Primero, instar a la empresa Aparcisa a que retire el vallado, a que tape las excavaciones y a que pavimente de forma... Eh, provisional eh, toda la zona del mercado central, del entorno con el fin de restablecer la normalidad después de cuatro años y medio Bueno, yo, yo creo que esto no es la primera vez que se escucha eh, la cuestión es si lo va a hacer de forma Sub, subsidiaria lo va a hacer, lo va a hacer. Eh, como hizo con la con la calle eh, mmm, Animes, sí. volver a restablecerlo porque al final a la empresa le da o sea no, no, no ha hecho caso de estos requerimientos entonces yo creo que Sabiendo el ayuntamiento que le va a tocar hacerlo, pues que lo haga de una vez, porque sí que perdón, pues las quejas comerciantes y demás, y la imagen que da, pues no. Con comerciantes quedan pocos ya. ¿eh? No, sí, son eso. vecinos también. Hombre, Ahora son los en vecinos. La, la Plaza de las Fruitas, sí, la Plaza de las Fruitas es algo más. Sí, en la Plaza de las, y, las frutas, sí. y también por el estado en que están los propios restos, con plantas de estas que invaden los restos y se los cargan, o la imagen de Jadez que dejó también la Dana, pues con restos y aceras en medio de los restos, y nadie se ha preocupado por limpiar eso, ¿no? ni la empresa, ni el ayuntamiento, ni nadie. Entonces. Después de decirlo por enésima vez, a ver si es verdad y lo, sí, sí, sí. y lo solucionan. A ver si lo hacen, porque ni el Beirut de los mejores tiempos estaba tan, tan bonito como están los Yo pasé ayer precisamente y lo tengo muy fresco. Y claro, pues mm. ahí los negocios están cerrados, los, o sea, y el, el, el aspecto de, de desidia de esos restos donde están saliendo plantas y más mm. plantas, que, porque claro, la, que yo no, nadie lo quita ni nadie lo tapa, y vamos a ver, siempre hemos dicho en esta tertulia que siempre le hemos, eh, no recriminado, sino le hemos echado en falta al alcalde de la toma de, de, decisiones. de decisiones, vamos a ver ahora que, cómo hemos empezado el año, que el año lo acabamos muy bien, porque el año llegó una, una batería de sentencias sobre sí. el hotel de Arenales, eh, de eso vamos a hablar ahora, y dijimos sí. vaya, parece que esto se, se va aclarando, ¿no? Pero del mercado central, en el, en Sacramento, ¿quieres decir algo? Sí, Sobre es un pequeño matiz. Eh, este ultimátum que ya ha dado. Yo, sí, el, el yo veo que eh, el alcalde pues, eh, puede, ordenar, puede ordenar lo que le venga en gana. ¿no? El problema que veo es que falta una cuarta campaña de excavaciones arqueológicas que la propia consellería ha dicho que no son necesarias. Si no son necesarias las cuartas excavaciones arqueológicas. El contrato que había con la empresa es: una vez descubierto todo, echar las catas pertinentes y sabiendo el valor que tiene cada una, si no hay valor, empezamos a construir. Yo ahora, usted me manda que lo tape, yo lo tapo. ¿Y de lo mío qué? Pues la consejera ¿No ha dicho que, que no hace falta las cuartas? Sí, ah, sí. No, no ha dado autorización a las cuartas. Eh, a no, ha dado cuartas no ha respondido aún, pero bueno, tiene no, que hacerlo. Bueno, si lo hace... De, de, hecho, de hecho, la empresa si hace, que está excavando pidió seguir excavando. Claro, claro. Y a Partisa acabando. dijo, yo quiero seguir excavando claro, porque claro. quiero terminar esto. Te quiero el no, claro. Entonces, el ayuntamiento que pide que se tape, y, pero ¿se sigue mm. excavando o no se sigue excavando? En cualquier caso, se sigue excavando, descubrimos que hay algo. Bueno, a favor uh -huh. del ayuntamiento. No, seguimos sin descubrir que haya nada de valor. ¿Por qué lo tengo que tapar? Si lo que tengo que hacer es comenzar la obra, según mi pliego de condiciones. Entonces, claro, ahí hay, un, decir, hay una situación legal, eh, jurídica, un uh -huh. tanto extraña. Así, porque la, Efectivamente, el alcalde dice, yo tomo la decisión de que se haga. Y si no se hace, lo hago yo, ¿vale? Pero, ¿le vas a repercutir luego eso a la empresa cuando la empresa no uh -huh. tiene realmente obligación contractual de hacerlo? Pues es un canto al sol. Pero bueno, en fin, vamos a ver. Porque yo, a ver, yo también soy partidario de que se arregle la zona de una época. Aquello que parece no ya Beirut, pero casi, vamos. Es decir, es que... Pues esto mismo, este ultimátum, se daba el viernes en Junta de Gobierno a la empresa, se decía, se anunciaba... Y eh, al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, el Partido Popular eh, estaba en el Palacio de Justicia, en la Ciudad de Justicia, anunciando que han interpuesto un contencioso administrativo contra el alcalde porque no les da ese informe de cuatro casas, el informe jurídico sobre la restricción del mercado central. Pues largo me lo fías, porque ya sabemos que la idea del contencioso no sabe, se sabe cuándo se empieza, pero nunca se sabe cuándo se acaba. ¿eh? Yo me imagino que doctores tiene la iglesia y asesores el alcalde para cuando hay un documento que la oposición le está pidiendo y él no lo entrega, será por... ¿Para qué quiere la oposición el documento? ¿Para hacerlo público? ¿Eso a quién beneficia o a quién perjudica en la estrategia de defensa de, de, del ayuntamiento de rescindir el, ese contrato con la parcisa? Pues beneficiaría a parcisa y perjudicaría al ayuntamiento si se hace público... Si ese documento realmente, porque también se le ha echado mucho misterio al documento de cuatro casas y tal y cual, si realmente está ahí la clave para que el ayuntamiento rescinda el contrato, pues lo menos inteligente sería hacerlo, público. Y si se lo pasas a la oposición. No, no, lo, más lo, más lo más razonable sería. Sabiendo que tenemos las claves para recibir el contrato, automáticamente al juzgado. Porque ya tenemos las claves. ¿no? Y si es que terminará siendo. Dejará de ser público en el futuro. Claro que va a ser público. El informe público. de cuatro casas. Pero, claro que no queda más remedio. Pero me imagino o sea, que será público. Puede guardar cuando, la estrategia en el juzgado delante de un juez. Cuando se desate el, no sé. el, el proceso de, de rescisión del. Bueno, esa, esa, a... esa es la otra cuestión. Claro. Porque se dijo, vamos a empezar los trámites para. Vamos a ver qué se ha hecho hasta ahora, si se ha hecho algo, porque hay que decir, cuando lo de tramitar la protección de los baños, del refugio, todo eso está hecho ya. El, los tenidos tiene tiempo, hace tiempo que tienen ya inventariado todo lo que hay debajo, los restos, ara, los baños que quedan por excavar una parte, que están bastante deteriorados, por cierto, y el refugio, o sea, todo eso está hecho ya. Es lo intento que tiene que decir realmente si quiere protegerlo o no, y aprobarlo en pleno o en junta de gobierno, que creo que si es cuestión, es en pleno. A partir de ahí, pues, hay que ver hasta dónde quieres tirar el alcalde y el equipo de gobierno la situación. Como bien ha dicho Pedro, Pedro, Pedro Sagramento antes, estamos en una constante contradicción con el tema del mercado central, ¿no? La empresa, por una parte, sí que es la responsable de los restos y demás y tiene que, pues, mantener unos... Una, unas condiciones de, de los restos que está haciendo porque es patrimonio de la ciudad y tiene que proteger y mantener en condiciones y, y es la encargada de de su manutención y por otra parte pues habrá que ver hasta dónde llega el, la vía judicial esta ¿no? del PP que a veces se, no es la primera vez que se ha dicho y muchas veces se dice y luego se pierde y luego pues eso eh, yo creo que es lógico el, que el gobierno no quiera enseñar las cartas que tiene en cuatro casas lo que vale es mientras se decida ir a, a la, al juzgado a rescindir que está haciendo con esa tramitación supuesta de, de rescisión porque no tenemos noticia y no sé el tiempo que puede llevar a los técnicos a la hora de los documentos, pero vamos, lo dijo hace ya un par de meses y, y, lo, y hay una parte importante... Al menos en lo referente al patrimonio, protección y magia, ya está hecha. Claro, porque la pregunta es: eh, ¿qué, ¿qué papeles son los que tienen que tramitar los técnicos Documentos o, o que, jurídicos para avalar la decisión? Sabemos que rescisión? la decisión está tomada, hay que rescindir el contrato, pero se le, ¿qué se le ha encargado a los técnicos municipales? Vamos no a, sabemos. Vamos a por una cuestión. Eh, Supongo que será expedientes, claro. Papeles. Sí, sí, vamos sí, a, sí, vamos sí, a por sí. una cuestión de, de juzgado, como estamos hablando. La cuestión de la rescisión del mercado no significa que un día el juez va a decir, Vengan ustedes aquí, se va a sentar usted, que va a decir por qué sí y usted va a decir por qué no. No, no, no. Hay que presentar un montón de papeles y un montón de expedientes y un montón de cosas. Y entre todos esos papeles, los de Aparcisa conocerán con tiempo, con muchísimo tiempo de antelación, cuál es el informe de Cuatro Casas, porque habrá que presentarlo, habrá que decirle al juez por qué o no. Antes, de la, antes del propio juicio. Bueno, no, hay, no el es el problema, que el informe sea, no, si no, prueba, no, no es una prueba. No tenemos que puede no. ser un informe de estrategia. No, no es un, sea, informe, algún, un informe, el alcalde lo dijo aquí, la... eh, uh -huh. es un asesoramiento. O sea, ahí hay no. una serie de consejos jurídicos que seguirán o no eh, el equipo de gobierno, con no, lo que creo. no se va a entregar a ningún juez, puede ser que no se entregue. Es lo que le dice al ayuntamiento, mire usted, tiene así la situación, usted tiene que actuar por aquí, por allá, para que... Usted triunfe en sus pretensiones, claro. tiene que presentar memoria de esto, memoria de lo más allá, no lo sé. No creo que sea el documento de Cuatro Casas un, un documento que diga sí o no, sino que el, el la asesora al ayuntamiento algo, claro. por dónde continuar, por dónde seguir la estrategia claro. para salirse con la suya, claro. Al ayuntamiento, no al SOE ni al alcalde, le asesora al ayuntamiento. Entonces, ¿qué hacen en los del PP presentando...? presentando peticiones para que les den el informe. Hombre, porque o es que el, no son el, ayuntamientos no, documento El público. ayuntamiento tiene un órgano colegiado, que es la Junta de Gobierno sí. y el alcalde, porque y el pleno son tres estamentos paralelos. Cada uno tiene sus competencias. El alcalde tiene las suyas, la Junta de Gobierno tiene las suyas y el, y el pleno las, las suyas. Eh, entonces, yo creo que en esta estrategia... Quien está es el alcalde y la junta de gobierno, no el, el pleno. El alcalde, exactamente, otra pregunta para ti. ¿El alcalde ah. hizo bien en, en ir estas navidades al mercado provisional y, y hablar con los placeros? Yo sí. Porque lo no, vimos. Claro, que el alcalde tiene obligación de estar con toda la gente de Elche. Les caigan bien, les caigan mal, estén a favor o estén en contra. En contra. Es más, debe ir para ver si los convence. Porque la principal cuestión del mercado central es los placeros. Entonces, ¿tendrá que hablar con ellos? Y, pues, bien, ¿no? Fabuloso. O sea, me parece estupendo. Sí, Pero yo se no? tragaría algún sapo que otro porque eso es inevitable, porque las sonrisas no serían, vamos, mm. lo más importante de la visita, sino más bien caras largas. Pero, sí. vamos, a mí me parece bien que tuviese gesto yo, no. lo de, sí, es que de, yo de valentía para ir allá a dar la cara, independientemente de que tal pudieran partir. Y más en Navidades, porque bueno. reprochan que nadie del equipo de gobierno haya visitado el mercado provisional en mucho tiempo y también, también le conviene al ayuntamiento acercarse a los placeros porque es una de las claves no si, el, si los placeros se deciden a renunciar al proyecto actual a Parcisa coge la maleta y se va entonces al ayuntamiento pues, también le interesa mantener una relación de cordialidad por si en algún momento consiguen que, el, que los placeros procedan pues, y quieran cambiar el proyecto o abrirse a uno, a uno nuevo Claro, es fundamental, es clave. Bien, ya veremos, ya veremos cómo, cómo termina este asunto. Sabemos cómo ha empezado 2020. Y sabemos también cómo terminó 2019 con el asunto del Hotel de Arenales, lo ha dicho Pedro. Y es que nos han llegado una serie de fallos judiciales, eh, como el del Supremo, el del TSJ, que avalan eh, la decisión de la Dirección General de Costas de anular eh, la rehabilitación del hotel, del viejo Hotel de Arenales, y avalan su decisión de, de paralizar esas obras que se iniciaron. Sí, todo, todo parece estar muy claro la de cuestión. que allí no se va a hacer un hotel no sí. se va a rehabilitar nada la cuestión es lo único que no está claro es quién va a correr a cargo de la demolición parece que tiene que ser la empresa yo no sé la empresa y tendrá muchas ganas me imagino que no demoler todo eso ojo con unas normas que les, las, les han dado Para no contaminar la playa, para, no, tal, que no vale tirarlo y... y enterrarlo. Y, a, y aplastarlo y re, allí. Y retirar la los hora. escombros, que esa es sí. otra. Eso, no, no, sé no yo, es que viene en sentencia el TSJ, y si eso no lo, lo podrá especifica. hacer el ayuntamiento también a expensas de la empresa, no lo sé. Eh, yo le he seguido a Pablo en las informaciones sí. y... Sí, yo iba a decir que el ayuntamiento en, en teoría no puede hacer nada porque es, ese suelo es propiedad de costas del Estado. Entonces, sea el ministerio que tenga que decidir qué se hace y qué no... Y en te a priori, según se defiende desde el equipo de gobierno, ahora no pueden hacer nada. Quiero decir, a la pelota está en manos o de costas, que tendrán que elegir a un nuevo director de general y demás, o de, o de la empresa. Porque hay una cosa, un hecho objetivo, que es que el proyecto de rehabilitación, que es para el que tenía permiso, ya no se puede llevar a cabo íntegramente porque la empresa aprovechó ese permiso para demoler una parte del hotel. Por lo tanto, ya no puede rehabilitar el hotel, el esqueleto que... Que se adjudicó porque ya no está tal y como estaba porque falta una parte. Entonces ahora pues o, o la empresa demole y, y opta por otro proyecto o Costas tendrá que forzar la situación. O sea porque parece que el intento ya no tiene... Una vez resuelto no, no el tema no judicial ya no tiene competencia. Pero el alcalde, nada. por eso mismo, el alcalde solo reivindicó ante costas pues que celeridad en, la, en el inicio de un expediente de derribo porque evidentemente esa estructura es dantesca y afea al litoral. Sí, sí, vamos, lo que hay que hacer es tomar las resoluciones judiciales, eh, volvemos otra vez a los matices, ¿no? es claro mm. El problema aquí no está en qué dictamina un juez, sino el matiz de cómo se desarrolla todo ese trabajo, ¿no? Y efectivamente, el hecho de que las costas sean propiedad de costas, pues es un problema añadido a toda la, a toda la problemática del levante español cuando menos. ¿no? no sé qué pasa en Cantabria ni por ahí, pero por aquí sí. Entonces, bueno, eh, hay que tomar medidas. El problema, como bien decía Pedro, es quién quita toda la estructura y dónde se lleva los restos de todo eso, porque la playa tiene que quedar limpia. Y además que creo que había amianto, ¿no? que, sí, sí, que había sí, un permiso sí. especial para retirar el, claro. el amianto. Entonces eso es más complicado todavía, o sea que va a costar una pasta. Quien lo pague le va a costar una pasta. Con lo que tendremos todo el 2020 de nuevo esa estructura ahí, en el litoral. Hombre... Eh. Si tenemos que... Eh. Decir, depende de, de costas y todavía no, no habrá designado a ningún director general de costas porque el actual no sé si continuará en el cargo. No, pero eso va a ser pronto. o sea sí. La renovación del gobierno va a ser la semana que viene y en, hacia abajo, después de los ministros, yo creo que, que se sucede todo rápidamente. Además... Después de todo este impasse, no creo que se tomen mucho tiempo a la hora de estar pensando en la renovación de cargos, porque hay muchas cosas encima de la mesa que tendrán que, que resolver. Una de ellas es esta, la de. Y como el hotel de Arelades, pues en Almería o no sé dónde, el, gar, el Garrobito y el no sé quinto, pues hay cosas pendientes, ¿no? De, uh -huh. de resolver. Yo me imagino que tarde o temprano. O sea, lo que está claro es el embrollo judicial. Lo que más ha costado es que los tribunales diesen la razón de que ahí no se va a construir un hotel. Vale, ya lo tenemos claro. Ahora hay que quitar todo eso. Yo creo que eso es... puede ser más rápido. ¿Sabes de qué va a depender? De los presupuestos, pues de que sí. se aprueben los presupuestos y haya dinero pues para sí. hacerlo. Los presupuesto para demoler el hotel es de una no pedanía del... Por es eso no te... la pregunta es si este nuevo gobierno va a ser sostenible o no, si va a tener continuidad o no. Eh, ¿Es sintomático que el alcalde haya comenzado su agenda visitando, por ejemplo, ayer eh, las obras del Edifican? Hombre, es un tema que creo que le han metido, ha metido mucha caña, aparte de que... Eh, el edificante se ha retrasado bastante Bastante en la ciudad y ha empezado ahora años después a, a retirar proyectos, yo creo que es lógico que Es lógico que vaya porque es una de las Inversiones más importantes que se va a hacer este año Que hay consignadas por el Edificant Y también es una de las promesas pues, Que han venido vendiendo para ponerse la medalla Entonces le conviene y aparte de la oposición Cuando la razón del mundo les ha metido caña Con el tema del Edificant porque se ha retrasado Mucho en, en la ciudad eh, ¿Vosotros eh, consideráis, 2020 consideráis que va a ser el año del, del edificar de los edusis, de la transformación, como dice el alcalde y la portavoz de Compromís, de la transformación de esta ciudad en una ciudad moderna, con el campus tecnológico? Es que hay tantos proyectos. Y en el balance el alcalde así lo dijo, que se han puesto las bases para transformar esta ciudad y convertirla en una ciudad, en un municipio muy moderno. Y avanzado. El, el, el, el gobierno municipal, al contrario que él, tiene una coalición más estable, tiene presupuestos, hay esta serie de proyectos que están... Pues yo creo que, que algo tendremos que ver, ¿no? O sea, Zamora no se tomó en una hora, pero sí que, sí que sobre todo esto que se ha hablado, si no hay ningún obstáculo, si no llega ningún recurso contencioso que se mete por en medio, tal, pues todo esto tiene que ir saliendo. Sacramento. A ver, eh, yo creo que lo que falta realmente, eh, estamos atacando situaciones, eh, cosas específicas de un punto, otro punto, otro punto, otro punto y al final efectivamente Ajá. tenemos muchísimos puntos que, ata que atacar con EDUCI, con el plan eh, industrial, con el plan de innovación, con los planes de tal, no formamos parte, ahora Alcoí va a ser un referente también del distrito digital, mientras que aquí en el Che que tenemos ni, ni caso, por cierto va a una nave industrial de Rodes. Curiosamente, pero bueno ¿Cómo? En Alcoy el visito ah. digital va a una nave industrial Que era de una empresa, de una empresa que se llama Rodes ah, vale, vale, Igual pero... que nuestro Rodes ¿eh? Ya, ya, Igual pero que no, nuestro... nada tiene que ver que vale. No tiene nada que ver, pero bueno, ya. que va allí, ¿no? El asunto es que hay muchos puntos Pero volvemos a la de siempre Hábleme usted de qué plan Tiene pensado, o la ciudadanía De Elche ha pensado para el futuro De Elche ¿Qué vamos a hacer? ¿Por dónde bueno. vamos a ir? Eh, pero el plan, la revisión del plan general se ha dicho por H y por B: 2020 va a ser el año en el que comiencen la revisión del plan general o seguirá siendo no. ese yo, anuncio. Yo creo que hay que separar un poco pues, los anuncios, ¿no? el humo que cada gobierno hace anualmente o al principio de legislatura, de la realidad. Yo creo que sí que es cierto que hay proyectos que a priori van a ser importantes, como el campo tecnológico el plan general está atascado y no sabemos hay, uno, hay unos pequeños avances la ley del Palmeral y demás pero poco más y es importante pues para definir precisamente la, la ciudad del siglo XXI del de siglo XXI a nivel urbanístico hace falta un plan general nuevo porque esto está quedando des, desfasado y por otra parte luego hay proyectos interesantes como el de las peatonalizaciones pero también hay que tener en cuenta eh, cómo afectar todo esto al resto de en este caso del centro no porque por ejemplo con la se va a, la, va a eh, bueno se va a hacer la adecuación hasta la calle virgen de la cabeza pero no hay ningún plan a corto plazo para asumir esos centenares de aparcamientos que se van a a quitarnos entonces decir, la idea, el concepto está muy bien es necesario las ciudades importantes de Europa y en España pues es una tendencia al alza pero no decir, no puedes hacer una cosa sin tener en cuenta en la otra porque puede generar otro problema y luego además decir, la ciudad no es solo el centro, ¿qué pasa con carrus ...y los deduce que van a rehabilitar el Carrús... ...que pasa con los palmerales... O sea, no todos sabemos que está en marcha... ...porque al final con el resto de la ciudad... ...los barrios... ...ahí que va a pasar... ...porque también hay necesidades pues de... ...laborales, sociales... ...urbanísticas... Del Plan Centro vamos a hablar inmediatamente con la portavoz de Compromiso que tenemos eh, prevista una entrevista nada más terminar la tertulia de los periodistas. Faltan tres minutos, Pedro, Sacramento, eh, me gustaría que me dijerais si 2020 debería ser el año de la revisión del Plan General, si hace falta o llegamos a la misma conclusión que siempre, que aquí no hay un proyecto de ciudad, de futuro. Yo creo que podría ser el año de poner en marcha ...los pensamientos a los pensadores... ...para definir un plan general de la nación urbana... ...aunque no se haga como lógicamente... ...en un solo año, en un, en un periodo de tiempo tan corto... ...pero habrá que empezar en algún momento... ...a poner las cosas encima de la mesa y hablarlo... ...y definir el palmeral, la agricultura... ...la industria, el, el urbanismo... ...las casas viejas, carrus que se cae... Eh, ...las personas que están viviendo en quintas plantas... ...que no pueden ni salir a la calle... ...todas estas cosas, las pedanías... ...cómo involucramos a las pedanías... ...todos esos temas hay que empezar a hablarlos... ...en algún momento, o sea... A lo mejor 2020 podría ser un año perfecto para decir, venga, vamos a sentarnos los grupos de pensadores, bueno, pero, de Elche, las entidades, no bueno, sé. Bueno, que esto ya se, se, se, hecho hecho sí, se, bueno, se, se ha hecho aquí en Elche. Sí, se plan estratégico. Pues, quizás y, y además con el alcalde Carlos González. Que ¿eh? habría que reeditar eh, otra vez el plan estratégico volver a preguntar a los estamentos, a las instituciones que tienen su peso. No, pero ¿no os acordáis que hace cuatro años empezó una serie de charlas para la revisión del plan general? Previa a los trabajos técnicos, eran charlas con el Colegio de Arquitectos de Alicante. Sí, ¿qué quedó? No lo sé, <risa> pero habrá algún documento y alguna exposición, supongo que hubo alguna exposición, pero allí eh, se abordaron de forma temática, como en el plan estratégico, diversos ámbitos de. También hay quien del dice que el, que el plan de vigente todavía no se ha terminado de desarrollar, que queda todavía mucha mm -hmm. parte de ese de ese plan de urbanismo por desarrollar toda la zona de la circunvalación y, y todavía cabe mucho, mucha actuación sin cambiar de instrumento jurídico del plan de urbanismo, porque un plan de urbanismo es, es una cosa más pesada, o sea, de, de, de, de redactar exposición al público, eh, alegaciones, otra vez exposición al público, está muy bien todo porque es un proceso de garantía, de que, de que además es una cosa muy importante, pero si todavía... ...yo creo que... ...esto Sacramento lo ha apuntado varias veces... ...con el tema del tráfico... ...que, que, que claro, es un paso comunicante... ...cerramos por aquí... ...y el flujo de vehículos... ¿no? Si los, ...los coches de Santa María mm. de la Cabeza... ...¿qué vamos a hacer con ellos?... ...tenemos diseñados nuevos aparcamientos... ...subterráneos, alternativos... ...que tan buen resultado han dado en esta ciudad... ...en su momento... ...con cesiones mm, administrativas... ...que bueno, pues ahí están... ...en el país valenciano... ...están mm. eh, aquí en el parque... Mm. Sí, concesiones durante nueve años, pero vamos que... <risas> sí, bueno, ya no hay cincuenta, ¿eh? No, no, sí, sí, Pues tenemos que poner ya el punto final, son las diez de la mañana, damos la bienvenida a los telespectadores que nos siguen a partir de ahora por Telehealth también. Eh, tenemos que despedir a nuestros eh, tertulianos, colaboradores eh, de la Tertulia de los Miércoles, son los periodistas de Elche, Pedro Soriano. Gracias por haber venido. Gracias a ti por invitarme. Sacramento Alvear, gracias. Gracias a ti. Y Pablo Serrano, muchas gracias. Gracias. Nosotros continuamos, no se vayan, porque en cuestión de segundos tenemos aquí a la portavoz del Grupo Municipal de Compromís, Esther Ríez, precisamente para hablar de los retos del equipo de gobierno en 2020. 101.4 Teleelch Radio Marca Abatel saca a su lado más funky 600 megasimétricos con cuota de línea incluida y escucha esto por menos de un euro al mes ¿A que suena bien? Y si quieres Amazon Prime por 1,99 euros más Abatel.es La revolución de la fibra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 101.4 La Radio de Elche. La galleta con Rosmaría Alonso. Pasan tres minutos de las diez de la mañana y tenemos ya en los estudios de Tele Elche en Radio Marca a la portavoz del Grupo Municipal de Compromís, Esther Diez. Muy buenos días. Muy buenos días y feliz año. Feliz año. Eh, supongo que los Reyes Magos se han portado bien con el equipo de gobierno. Bueno, sí, se han portado bien porque lo primero que nos traen es este presupuesto nuevo para 2020 que tengo que decir que, pese a lo que parezca, eh, es casi una cosa excepcional en la mayoría de, de ayuntamientos de la provincia, por ejemplo, que suelen aprobar los presupuestos más tarde y entran en vigor ya con el ejercicio empezado. Y es verdad que aquí hemos hecho los deberes pronto y ya empezamos este enero con ese presupuesto de, de 2020. También les traen otra cosa. Creía que me iba a decir que les traen este gobierno de coalición en el que Efectivamente. Eh, su diputado, Joan Baldoví, ha tenido una participación importante y es poner, como dicen ustedes, ...la Agenda Valenciana... ...en el pacto de investidura... ...del presidente Pedro Sánchez. Así es, eh, efectivamente... ...nuestro diputado en el Congreso... ...Joan Baldoví votó a favor... ...de la investidura de Pedro Sánchez... ...como presidente del Gobierno... ...porque Compromís llegó a un acuerdo con el Partido Socialista... ...en el que se incluyen cuestiones... ...que efectivamente marcan esa agenda social... ...esa agenda ambiental... ...y esa agenda valenciana. Eso incluye que en ocho meses... ...un nuevo gobierno que se forme... ...tendrá que presentar una propuesta... Eh, para Para modificar el sistema de financiación que el actual es especialmente perjudicial para los valencianos y las valencianas, además eh, de contemplar que los presupuestos generales del Estado eh, pues, contrarresten esa discriminación que sufrimos ya de manera histórica y que garantice que la Generalitat Valenciana pueda prestar eh, esos servicios básicos de educación, sanidad, dependencia, al menos en las mismas condiciones que lo, lo hacen el resto de comunidades autónomas. Esto supone que si los presupuestos de Sánchez reflejan esa justicia para la comunidad. Valenciana, Valdovi eh, aprobará los presupuestos claro, Efectivamente, sí. ese es el acuerdo, ayer lo dijimos esperamos que así se cumpla por parte del nuevo gobierno y entendemos que esa fórmula de compensarlo con los presupuestos generales del Estado mientras llegue esa reforma de la financiación es la mayor garantía de que la Generalitat Valenciana y por tanto los habitantes de esta comunidad podemos contar con esos servicios que son básicos y que al final son sobre los que tienen competencia las comunidades autónomas ¿Confía en que este gobierno de coalición podrá tener continuidad? ¿Después de ver cómo está de ajustado eh, las mayorías simples? Yo creo que sí, porque precisamente ayer lo que se vio es esa responsabilidad por parte de todos los grupos que han apoyado eh, esa investidura, ese compromiso y esa altura de miras, sabiendo lo mucho que nos jugamos y que es eh, poner en marcha un sistema de derechos sociales como ya se ha puesto en marcha en la Generalitat Valenciana desde el año 2015 y entiendo que esa responsabilidad eh, va a seguir el resto de la legislatura, Precisamente porque nos enfrentamos eh, delante a, a unos grupos de la oposición eh, que desde luego para mí hacen un, un discurso del todo irresponsable y que al final enarbolan banderas para tapar eh, que, lo que de lo que se quejan es precisamente de que vayan a ponerse en marcha unas políticas que acaben con los privilegios de algunos. Pues hablemos ahora de ese gobierno de coalición que tenemos aquí en la ciudad con peso y compromiso. ¿Cuáles van a ser las prioridades de 2020? Pues para Compromís las prioridades de 2020 van a ser ahondar en esas políticas verdes y el máximo exponente lo tenemos en esas obras de petrolización de la calle Corredora que tienen que empezar después de, de las fiestas de agosto y que al final representan esa política de movilidad sostenible que especialmente desde Compromís eh, hemos defendido, que hemos también acordado con nuestros socios de gobierno en ese pacto de gobierno y también se refleja en estos presupuestos, que son unas obras que van a ir a unidas a, a otras obras del Plan Centro, como esa actuación en la calle Virgen de la Cabeza, pero que después se van a extender también a los barrios y las pedanías. De hecho, en estos momentos se está finalizando la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que nos va a dar las indicaciones de por dónde deben continuar esas políticas para fomentar el transporte alternativo, la movilidad a pie y, en definitiva, eh, pues un tipo de, de movilidad que garantice esa lucha contra el cambio climático además de esas políticas verdes, para Compromís, desde luego, es una prioridad seguir ahondando en las políticas sociales. Se refleja así en los presupuestos, con una subida de esa concejalía de más de 400.000 euros. Y también eh, no hablamos, yo creo que no hablamos estrictamente solo de políticas sociales, sino también de dignificar el espacio público, que es al final lo que garantiza esa igualdad entre ciudadanos y ciudadanas. Eh, esa inversión que vamos a hacer importantísima en los colegios públicos, con esas obras del Plan Edificán, pero también en la vía pública, también en las instalaciones municipales. También creo que es una manera de, de garantizar esas, esa, ese tipo de, de políticas. Por supuesto, también destacando las políticas de igualdad, donde en este presupuesto eh, las partidas contra la violencia de género, las partidas de igualdad crecen de una manera muy importante y, desde luego, continuando también con ese mensaje que lanzamos desde el Ayuntamiento, poniendo en valor la visibilidad de las mujeres en la ciudad. Desde Compromís eh, pues propusimos en ese momento el, el dar el nombre de mujeres a las calles y plazas de nuestra ciudad y creo que eh, es un gesto muy importante por todo aquello que, que simboliza y visibiliza y es una de las medidas que tenemos que seguir ampliando y que se suma al resto de, de estrategias en materia de igualdad que desarrolla el ayuntamiento. Y después hay una, una tercera parte que también viene reflejada en estos presupuestos y que desde Compromís decimos pues, que son esas políticas para hacer un Elche más vivo, para dinamizar nuestras calles, nuestros barrios, nuestras pedanías y que se refleja en ese aumento de las partidas de cultura, de comercio, de deportes, que al final son partidas importantísimas a la hora de dar vida a nuestro municipio y que que también han tenido un peso muy importante en estos presupuestos de 2020. Pues ha resumido los presupuestos de 2020 muy bien, de forma breve. Esther, se lo agradezco, porque hay obras que van a empezar ya, eh, lo has dicho, el Virgen de la Cabeza, eh, es un proyecto que va a empezar, pero a mí me gustaría saber, eh, la peatonalización de la corredora también va a empezar después de las fiestas, pero para que, ¿Empiecen las obras de la corredora, de la peatonalización? ¿Tienen que estar terminadas las obras ya de Virgen de la Cabeza y de otras eh, calles? Bueno, sería exclusivamente de virgen de la cabeza y esto es porque en esta calle se genera un carril bus exclusivo, igual que se ha hecho en la calle Alfonso XII, porque una vez se petronice la corredora, eh, las líneas de autobús H y J se desviarán por esta calle y, por tanto, pues esas obras de virgen de la cabeza son previas a la petronización de, de la corredora para poder generar este carril bus que permita que esas líneas puedan circular con agilidad y no sufra demoras eh, el servicio. Por tanto, sí que está previsto que estas obras de Virgen de la Cabeza sean previas. Eh, es cierto que mm, podría funcionar eh, empezar esa, esas obras de patronización de la calle Corredora eh, mientras se esté terminando las de Virgen de la Cabeza no hace falta exactamente que estén concluidas 100% pero sí que la previsión es que estén eh, lo más avanzadas posible una vez eh, empiecen estas obras. Eh, presentaron el proyecto de la, de la reforma de esta calle Virgen de la Cabeza que es la calle de Candalix, la prolongación de Puerta del Cante y Puente de Ortices es un eje, una vía principal, file foro eh, muy importante en la que van a suprimir eh, muchos aparcamientos, un centenar ¿hay alternativa? para esos aparcamientos que se suprimen? Bueno, aquí la prioridad del Gobierno ha sido garantizar la accesibilidad en estas calles y lo que se hace efectivamente es eliminar los aparcamientos de la calle Virgen de la Cabeza, pero quiero recordar que existe aquí un, un aparcamiento en superficie eh, público eh, que funciona ¿no? como un aparcamiento disuasorio en estos momentos. Como digo, al final eh, el espacio de la calle es limitado, mm, hay que establecer prioridades y desde luego las de la Concejalía de Movilidad Sostenible son garantizar, como digo, esa accesibilidad, ampliar esas, esas aceras, asegurar que el transporte público pueda eh, circular con agilidad y por eso es por lo que nos hemos querido decantar. Como digo, además es una zona donde existe este aparcamiento en superficie. Eh, estamos eh, trabajando en la construcción de esos aparcamientos disuasorios en este entorno precisamente, de este aparcamiento de Candalís y también en el entorno de José María Buc y esa sería la política de movilidad hacia la que estamos trabajando eh, centrarnos en ampliar aceras, en peatonizar calles en ganar ese espacio para el peatón es una ciudad que deja de pensar en exclusiva para los coches, uh -huh. para pasar a generar espacios de convivencia donde las personas puedan circular con tranquilidad, en espacios libres de humos y en un entorno amable y agradable, que al final es por lo que tenemos que trabajar. Sí, las restricciones del tráfico son importantes, lo hemos dicho, lo ha, lo ha dicho muchas veces, para evitar, eh, para frenar ese cambio climático, esa crisis climática que tenemos encima. Pero también ha comentado que la peatonalización del centro es un modelo que quieren también eh, llevar a otros barrios, ¿Qué barrios son los que están detrás de la corredora? Cuando terminen las obras de, de la corredora, ¿dónde se van? Bueno, pues como digo, estamos a la espera de que finalice este plan de movilidad urbana sostenible, que eh, pues indique esas grandes líneas estratégicas en política de movilidad, pero sí que es cierto que ya se avanzan en algunos proyectos concretos, como es el caso del barrio de Carrús. Eh, en este barrio queremos empezar a implantar también el, el proyecto de las supermanzanas, que ya lleva años en ciudades como Barcelona y también está poniéndose en marcha ahora en Valencia y que consiste en agrupar diferentes manzanas de manera que en su interior solo haya tráfico vecinal, eh, se generen más espacios verdes y peatonales y la circulación normal se distribuya en los viales que quedan digamos por fuera de ese grupo de manzanas. Esa actuación ya se refleja en la estrategia de DUSI, de hecho está prevista eh, esa actuación en la calle Olegario de Omar y Adyacentes y entonces eh, como digo este es digamos el primero de los proyectos ...concretos concretos que nace de una política global que tiene que extenderse al conjunto de barrios y pedanías. Con la finalidad también de establecer esos centros en los barrios y pedanías, tenemos la suerte de tener un municipio que tiene varios centros, no solo el casco histórico de la ciudad, que además se corresponde a los ejes comerciales de, de estos barrios y la idea es poder generar en estos ejes comerciales pues, entornos mucho más amables, donde además se puede acceder con facilidad con transporte público y que sean espacios pues eso, para la convivencia para el disfrute, para el consumo del comercio tradicional y que van a ir encaminados a este tipo de políticas de petronización de ejes principales, supermanzanas, pacificación del tráfico y generación de nuevas zonas verdes. ¿Qué, qué, le, qué le falta para terminar ese plan de sostenibilidad? Está elaborada la fase del diagnóstico que ha recogido pues, los datos con los que cuenta el ayuntamiento, las encuestas que ha realizado la Generalitat Valenciana para el Plan de Movilidad de Elche Alicante que además eh, es una encuesta que se ha hecho con datos muy concretos y, y muy actualizados y, por tanto, es eh, una información muy importante para la redacción de ese plan. Además, se ha incorporado la participación de vecinos y vecinas que ha habido en los grupos de trabajo de los diferentes barrios y ahora se está elaborando la fase de las propuestas, que es esa siguiente fase con la que tiene que, que concluir el, el plan de movilidad, que ha recogido esas demandas de la ciudadanía y tiene ahora que... Eh, Pues posibilitar esas actuaciones que tienen que desprenderse para dar respuesta a las necesidades que tienen. ¿Este plan podría rescatar también el viejo proyecto del tranvía entre Elche y Alicante? Bueno, yo en principio no es una actuación eh, que esté prevista. En el plan de movilidad del año 2009 se proponía uno por el interior de la ciudad que es, tiene un diseño de línea que es como el que en estos momentos realiza la línea K, que conseguimos cerrar eh, a principios de este año y que al final es una de las líneas más utilizadas. El coste de la implantación de un tranvía, en ese caso, en el uh -huh. interior de la ciudad, es un coste altísimo eh, que sustituimos, como digo, con esta línea, con carril bus exclusivo y con, con coches también cada vez más eficientes. Sí que es cierto que otra cosa sería una infraestructura que nos uniera con un municipio como Alicante que yo creo que bueno, esas son las demandas que tenemos que seguir haciendo a la Generalitat Valenciana y al Gobierno Central Ajá. para que se mejore esa conexión existe de todas maneras yo creo que lo prioritario es utilizar las infraestructuras que ya existen y tenemos una Ajá. red de cercanías que nos une con Alicante pero que es muy deficitaria, que cuenta con, con trenes antiquísimos y que necesita de una inversión para que dignifique como mínimo ese sistema de cercanías Digo, habiendo una infraestructura ya existente creo que lo prioritario es que las administraciones inviertan para modernizar Organizarla y garantizar que sea un servicio ágil, que podría serlo eliminando eh, pues esas paradas que hace, esa, ese diseño de la línea eh, obsoleto y con unos trenes modernos. Lo cierto es que en sostenibilidad hay muchas prioridades, eh, no solo una mejor conexión con Alicante, con las ciudades vecinas, también con las pedanías que asignan, eh, llevan ustedes anunciando eh, que el transporte a las pedanías va a mejorar, pero no lo hemos visto. ¿Lo veremos en 2020? Ese es el compromiso con los socios de gobierno. Para Compromiso ha sido una prioridad eh, poner en marcha este bus a las pedanías. Es una reivindicación que las diferentes partidas rurales tienen desde hace décadas. Desde la Concejalía de Movilidad nos pusimos en marcha la anterior legislatura. El proyecto en el que se recogen básicamente el 90% de las eh, demandas de los vecinos y vecinas de estas pedanías está finalizado ya desde hace un año y, por tanto, solo está falta que el Departamento de Contratación inicie el proceso para contratar este servicio. Así se lo trasladamos también a los socios de gobierno en la reunión que tuvimos en el mes de septiembre, que esta tenía que ser una prioridad y, por tanto, ya el Departamento de Contratación se tiene que poner a trabajar en este tema, en este inicio del año, para que en 2020 pueda sacarse esa licitación del autobús de, de las pedanías. Compromiso también tiene otra competencia, que es la Concejalía de Comercio. Estamos en rebajas, han iniciado las rebajas de invierno y eh, el comercio de proximidad pues, afronta un futuro incierto. ...con la transformación, con la venta online... ...con la competencia de las grandes superficies comerciales... ...con un centro de la ciudad que no está peatonalizado... ¿Cómo van a ayudar ustedes al comercio de proximidad? Bueno, pues yo creo que en primer lugar tenemos que poner en valor que estas políticas de movilidad, de, de generación de entornos amables, de humanización al final del centro, de los barrios y de las pedanías, va muy ligada precisamente a, al comercio, porque lo que busca es que desde las políticas públicas lo que hagamos es generar entornos que sean más atractivos y eso le den una ventaja al comercio tradicional sobre otras superficies, que al final es por lo que tenemos que apostar. comercio tradicional hace ciudad, hace ciudad, barrio, hace pedanía, contribuye de manera muy directa a la calidad de vida de los vecinos y vecinas de este municipio y por eso digo que las políticas públicas tienen que ir orientadas a garantizar que los espacios donde se distribuyen esos ejes comerciales sean espacios especialmente atractivos y por eso va ligado esas políticas de humanización con el comercio. Pero además, desde la Concejalía de Movilidad que tiene el doble de presupuesto que tenía el año anterior, van a ponerse en marcha estrategias específicas que den a conocer el producto con el que cuenta el comercio tradicional, no solo eh, en el interior de la ciudad, sino a los municipios más próximos que tradicionalmente han venido a consumir productos al comercio ilicitano y eh, eh, esa es una de las prioridades que tiene mi compañero eh, Felipe Sánchez, el concejal de comercio, a la hora de poner en marcha esas estrategias concretas que como digo sirvan para publicitar, para dar a conocer eh, la riqueza de nuestro comercio en los municipios del entorno más inmediato, que pueda resultar atractiva para que vengan aquí. Eh, y además conmigo, pues con un espacio amable, tranquilo, como conocemos en otras ciudades próximas en los que están funcionando muy bien esos espacios peatonales atractivos donde el comercio está eh, funcionando de manera positiva y creo que son los modelos que tenemos que copiar también para Elche. Eh, ¿Ha definido eh, cuál es el modelo de ciudad que quieren que quieren construir con eh, sobre todo esas manzanas que, que quieren cerrar al tráfico y solamente que sea para los residentes en Carrús? Todos esto, todas estas medidas que quieren poner en marcha eh, los proyectos de restringir, restringir más el tráfico en la ciudad, eh, ¿necesitan un nuevo plan general? Sí, efectivamente. El nuevo plan general al final es el que determina la ciudad que queremos para el presente y para el futuro y por eso es esencial también que ya en este año esté prevista esta eh, redacción, se han hecho los trabajos previos pero ya hay una partida de más de 200.000 euros para adquirir la nueva cartografía del plan general es el documento básico y en el que al final se tiene que reflejar eh, pues las políticas que defendemos este equipo de gobierno y en el que desde luego para Compromís la prioridad pues, eh, pasa por repensar la ciudad, ya no estamos en un en plan general, que piense en una ciudad eh, con eh, grandes objetivos de expansión, como lo podía haber hecho hace 15 años, es una ciudad ahora que tiene que pensar pues, eh, en crecer de una manera sostenible, compacta, generando y garantizando esos entornos verdes para todos los barrios, para todas las pedanías. Con, ¿qué digo? con criterios de sostenibilidad a la hora de, de desarrollarnos y que se centre más en la calidad de vida de los vecinos y vecinas que en la ampliación por la ampliación de, del municipio, en proteger también nuestros espacios naturales, como no, y el Camp Dels, como un paisaje singular. Y eh, en políticas de movilidad va a ser esencial también que el Plan General de Ordenación Urbana eh, guarde también ese espacio para eh, proyectos de, de básicos que den prioridad a carriles bici, a carriles bus y también para esos elementos de conexión con otros municipios como pueda ser también esa vía litoral que nos une con el municipio de Alicante. Una vía litoral que es un proyecto más bien a largo plazo, ¿no? Porque sí. todavía no está aprobado el eh, el programa del Patibel. Existe ese trabajo Desarrollado además por el grupo Aranea, que creo que es un trabajo muy positivo Y que al final redefine Dándole un, una vuelta radicalmente mm. al concepto Que tenemos ¿no? de relación con nuestros espacios naturales Y, y nuestra costa Y eh, si sí es cierto que es un proyecto ambicioso, que está valorado, si no me equivoco, son 15 millones de euros, y lo que demandamos eh, desde compromiso pues, es que el resto de administraciones se impliquen también, porque es, mm. solo va a poder salir adelante si el resto de administraciones, como la diputación o la consellería, sí. se implican a la hora de desarrollar este proyecto. Tendremos tiempo de hablar de esa vía del literal. Una última pregunta, porque eh, son muchos plenos en los que hemos visto que se han aprobado mociones y no parece que pueda haber alguna alternativa o algún parche para solucionar precisamente uno de los puntos negros del tráfico en esta ciudad, que es la Rotonda de la Pues eh, la última de las mociones fue del Grupo Ciudadanos y lo que acordamos con ellos es que precisamente los trabajos de redacción del, del plan de movilidad la empresa redactora iba a eh, estudiar alternativas a la circulación del tráfico en este punto. Es cierto que la solución definitiva pasa por la finalización de la Ronda Sur y esperamos que este nuevo <risa> gobierno central sea sensible con esta cuestión, pero sí que es cierto que desde el plan de movilidad ahora en esa fase de propuestas se van a hacer algunas alternativas para que pueda descender esa presión de tráfico que tiene esta rotonda particular. Pues no hay más tiempo, me consta que tiene que marcharse, son las 10 y 24 minutos, ¿tiene una rueda de prensa o una Una reunión comisión? con el vicerrector de investigación de la Universidad Miguel Hernández para poder seguir ahondando en proyectos entre las dos instituciones. Porque las reuniones entre universidad y ayuntamiento son también una prioridad la universidad tiene que estar más imbricada Efectivamente, desde el Departamento de Medio Ambiente precisamente se ha venido trabajando mucho en la anterior legislatura. Queremos continuar también esa eh, agenda en, esta, en estos próximos cuatro años y ya hemos firmado diferentes convenios y para lo que nos sentamos hoy es para ver en qué nuevos ámbitos podemos trabajar y eh, poner en común el, el potencial que tiene la Universidad Miguel Hernández con los recursos del Ayuntamiento. Pues toda la suerte del mundo porque si sale bien eh, los acuerdos y los proyectos será beneficioso para todos nosotros, para este municipio Pues muchas gracias 101.4 Teleelch Radio Marca No seáis innovadores Hay que renunciar a algo Dejadlo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 Cuando son las 10 y 28 minutos iniciamos nuestra ronda de noticias con nuestra compañera Marga García. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. Este miércoles 8 de enero, ¿tenéis mucho trabajo? Bueno, empezamos ya después de las vacaciones de Navidad, parece que la cosa ya se va animando un poquito y empezamos hoy hablando de los datos del paro y es que el año 2019... Terminó con cifras positivas para el paro que bajó en 526 personas, aunque la tasa de desempleo sigue siendo alta y está en 23.945 personas. Diciembre cerró el año con 61 personas menos paradas que en el mes de noviembre. De esas 526 que obtuvieron empleo en el último mes del pasado año, 443 lo encontraron en el sector de la industria, 18 en construcción, 9 en servicios y 74... Sin actividad económica y a pesar de que de las 526 que ya no están en la tasa de desempleo, 381 son mujeres y 145 son hombres, la cifra global sigue castigando a ellas, frente a los 8.800 parados que son hombres, 14.000 Son mujeres y los sindicatos que continúan insistiendo en la necesidad de tomar medidas para conseguir estabilidad laboral y acabar con los contratos temporales y precarios. Pues buena noticia para la comarca del Baix Vinalopó, que sí. haya bajado el paro y sobre todo que en Elche pues hayan sido 61 personas las que hayan encontrado trabajo durante el pasado mes de diciembre. Me gustaría que hubieran sido más, pero bueno, 61, bienvenida sí. sea. Y luego también hablamos del nuevo gobierno de España formado... Sí. ...por PSOE y Unidas Podemos... ...para el alcalde de Elche, Carlos González... ...las presiones antidemocráticas han fracasado... ...y los diputados han votado con libertad a Pedro Sánchez... ...y ha añadido que es una buena noticia... ...para la ciudad de Elche... ...y en concreto para los pensionistas, los parados... ...las mujeres, las pymes, los autónomos o los jóvenes... ...escuchamos a al la ¿Tenemos valoración de hoy? Sí, vale. Un gobierno progresista... ...preocupado por el futuro de España y de los españoles preocupado por la cohesión territorial y por la cohesión social. Y esa es una muy buena noticia. Es una buena noticia para los pensionistas, para los parados. Para las mujeres. Es una buena noticia para las pymes, para los autónomos. Es una buena noticia para los jóvenes y para los estudiantes. Y es también una buena noticia para la sanidad, para la educación, para la igualdad y para la economía productiva de este país. Pues veremos si este gobierno de coalición va a tener continuidad. Marga. Sí, y además para, para hoy las previsiones, la concejala de Juventud, Marga Antón, presenta una campaña con influencers en redes sociales. El alcalde Carlos González hace una valoración, un balance de este año que comienza con todos los proyectos que se pretenden llevar a cabo. Y el concejal de Agua, Sector 10, informa de los cambios en el tráfico que van a tener lugar como consecuencia del nuevo aliviadero de aguas pluviales en la Ronda Sur. Pues muchísimas gracias. Estaremos atentas a esas ruedas de prensa que se han convocado para esta jornada del miércoles. Marga, vuelves a la una. Vuelvo a la una con iniciar para todas las noticias. Además, en la web también todos los lectores pueden consultarlas y a las nueve y media en el Telenit todas las imágenes. Pues ya saben, a la una, aquí en el 101.4, en Telech.es y esta noche en Telenit, en nuestro informativo Telenit. Nosotros cambiamos de sintonía y tenemos el lujo de disponer en nuestros estudios de Telenit en Radio Marca a, del director de esta empresa, Paco Gómez, buenos días. Hola, Ros. Y están en tu programa. Bueno, es un lujo porque siempre las, la ronda de noticias, tu crónica está muy enlatada. Sí, así que puedo, puedo aprovechar que aprovecha, tu aprovecha. presencia, sobre todo para conocer un poco el Elche Club de Fútbol, cómo ha iniciado 2020 y saber si Pacheta realmente está contento con mm -hmm. la plantilla actual, a pesar de ese empate sí. contra el Huesca. Bueno, pues eh, a pesar de que empatar en casa, es decir, en el Martínez Valero nunca es un buen negocio, esta es de los pocos empates que se consideró casi casi una victoria porque no es lo mismo que te empaten en el minuto 91 que empatar tú cuando tenías el partido perdido y rescatar un punto y lo que es más importante quitarle dos a un rival directo como es el Huesca porque el Elche gracias a ese punto no solo no retrocede sino que eh, da un paso al frente en la clasificación asciende dos puestos, es séptimo es decir que el siguiente puesto ya es playoff está a un punto de playoff ...mantiene los 10 puntos con la zona de descenso... ...que no olvidemos que es el objetivo primordial... ...mantener la categoría, no descender... ...pero la trayectoria que está llevando el equipo... ...en la primera vuelta ha sido muy notable... ...y este arranque, aun siendo un empate en casa... ...pues hay que reconocer que cuando rescatas un punto al final es bueno... ...y si lo comparamos con la primera vuelta... ...contra el Huesca leche el Elche perdió... ...con lo que lleva un punto más que en la, segunda, que en la primera vuelta... Entonces, yo creo que son datos positivos, el equipo salió reforzado de ese partido, el Huesca es un equipo muy potente, es el equipo menos goleado de la categoría y cuando se puso por delante 0-1, hacerle un gol a ese equipo es muy difícil, pero Elche tuvo fe, eh, tiró de casta y hasta el final embotelló al Huesca consiguiendo ese gol que yo creo que hizo justicia, así el, lo reconoció el, el técnico del Elche y hasta claro. el propio técnico del Huesca. ¿El, ¿El gol le sirvió a Pere Milla? Hombre, sirve para mucho. Sirve primero porque empatas el partido y no te vas con la sensación de una derrota. A nivel individual le refuerza muchísimo porque es un jugador muy discutido, porque vino con la expectativa de ser el fichaje más caro y además de primera división. Entonces, claro, tú a un jugador de esas características siempre le pides mucho más que a otro. Entonces, no le están saliendo las cosas. Eh, marcó su segundo gol esta temporada... Pero es cierto que es un futbolista honesto, que lo ves que los entrenamientos lo da todo. Eh, yo creo que mmm, tiene sobre sus espaldas esa presión de tener que demostrar eh, que es un jugador bueno y eso le está pasando factura. Se suele llamar ansiedad, ¿no? Presión. Bueno, vamos a ver si, como decía Pacheta en la rueda de prensa posterior al partido, si Peremilla se convierte en el mejor fichaje del mercado de invierno eh, porque van a venir pocos y si alguno de los que están y no han dado todavía ese rendimiento esperado lo dan como Pere Millar, el Che va a venir muy bien porque la segunda vuelta es larga, va a ser dura uh -huh. y creo que la irrupción de Pere Millar es muy buena para el equipo Pero también sí. necesitamos a Nino en esta segunda vuelta ¿Cómo lo viste? ¿Totalmente <risa> pues recuperado? Vino, o sea, está, está a tope ya el otro día fue titular no olvidemos que salía de una lesión de tres semanas y eso siempre cuesta coger el ritmo y en teoría más ...a un tipo ya de casi 40 años... ...pero Nino demuestra que tiene... ...es diferente... ...no sé si tiene sangre azul... ...pero lo cierto es que es diferente... ...de hecho acaba contrato el 30 de junio... ...lo va a acabar con 40 años... ...y nadie duda de que va a renovar... ...si él quiere... ...de hecho si no le mirásemos el DNI... ...yo le renovaría 3 años... ...lo que pasa es que en fútbol siempre se mira el DNI... ...claro, con esa edad tienes tus dudas... ...pero es un jugador diferente... Y ni no es fundamental ahora mismo para este equipo, al nivel que se le ve. Ayer eh, mm -hmm. pudimos escuchar las declaraciones de, de Pacheta. Mm -hmm. eh, lo dicho, está contento mm -hmm. con la plantilla, pero ¿qué pide a Bragarni? Porque ya está aquí en Elche, ¿no? Sí, el ya el estuvo presidente. En el, bueno, el, el nuevo presidente, presidente dueño, no, el dueño. El nuevo dueño, el dueño. Está aquí en Elche, ¿no? Está aquí en Elche, el nuevo dueño y máximo accionista. Eh, el otro día estuvo en el palco con el anterior máximo accionista, José Sepulcre. Y Pacheta le ha pedido muy poco. Pero reconoce que por número, es una plantilla muy corta, eh, al menos un defensa central, porque se marchó Danilo, y también un delantero. Pero ni uno más, es más, Pacheta eh, tiene el temor de que eh, entre alguien al vestuario que, de alguna manera, revolucione al gallinero. Y le tiene mucho temor a eso. Por eso, si tiene que venir alguien, que sean como máximo dos, <coughs> que sean buenos para que el resto los acoja, como diciendo, nos va a ayudar, no es un jugador de relleno, sino un futbolista que marca diferencias. Y si no viene nadie, lo ha dicho, dice, yo estoy muy satisfecho con la plantilla que tengo, para mí, punto, es corta, muy corta, necesitaría dos jugadores en esas dos posiciones y esperemos que, bueno, ese temor que tiene Pacheta de que eh, si llegasen más de dos el vestuario se le pudiera revolucionar, pues sea simplemente... Bueno, pues, dudas de un técnico que eh, quiere mantener todo el control y, y en eso hace bien, porque él siempre pone muy en valor a los jugadores, cuando le preguntamos por los fichajes siempre dice que los mejores fichajes son los que tiene en el vestuario y eso hace que el futbolista cuando oye ese mensaje diga, es que está en mi entrenador es que voy a dar la vida por él Este entrenador por lo que hablas de él juega también con la inteligencia emocional Totalmente. con las emociones de, de los jugadores y por eso quizá le vaya mejor que Que la preparación física. Sí, sí. Bueno, bueno es importante, claro, sí, la preparación ver, física. Pero... Táctica y físicamente es muy importante que un entrenador sea bueno, pero en el caso de Pacheta, incluso sobresale por lo que tú dices, ¿no? Por el aspecto psicológico. Es un entrenador que sabe gestionar muy bien a cada futbolista, eh, sabe sacarle rendimiento a cada futbolista. ...sabe que a alguno hay que darle palo y a otro hay que darle zanahoria... ...y a alguno una palmadita y al otro de manera más ruda... ...sabe cómo eh, eh, contagiar al futbolista lo que él eh, quiere comunicar... ...lo bueno que tiene Pacheta es que tiene ese, esa sensibilidad para transmitir al futbolista su mensaje... Pero es que además Pacheta cree en su mensaje, porque hay entrenadores que lo intentan, pero es que no lo llevan en los genes, Pacheta lo lleva, uh -huh. sabe transmitir, es buen orador, sabe convencer y además él cree en su mensaje, entonces yo creo que esa es la diferencia entre Pacheta y muchos entrenadores. Y vosotros, los periodistas deportivos, ¿eh? ¿tenéis que echar mano de psicología para conseguir una entrevista con el dueño? Pues casi, porque desde que, desde que llegó, las únicas palabras que le sacamos y corriendo hasta que se metió en el coche fueron 20 segundos. Desde entonces no ha dado una rueda de prensa. Aquí en esta casa ¿Se la habéis pedido? día a día pidiendo una entrevista personal con él. Eh, se ha intentado, de momento no ha eh, es hermetismo total lo que rodea a Bragarnik, que yo creo sinceramente Que no debería dar una entrevista personal, sino la da fantástico. Pero lo que debería haber hecho el primer día o el segundo es una rueda de prensa uh -huh. de presentación para decir, bueno, aquí estoy yo, soy Bragarnik y este es mi proyecto. A mí, particularmente, me parece una falta de respeto hacia la afición blanquiverde. Es que, Paco, igual no lo tiene. ¿No lo tiene el qué? El proyecto. Hombre, ¿cómo no va a tener proyecto si uh -huh. te gastas 22 millones en comprar un club? Claro que tiene proyecto. Pero... Eh, otra cosa es que mmm, no se vea obligado a explicarlo porque entienda que esto es una empresa, una sociedad anónima, pero no, esto no es una fábrica, esto es una fábrica de emociones y aquí hay cerca de 12.000 abonados que no son sus trabajadores, son, es la gente que vive por y para el club y que además aporta dinero con los abonos pues yo creo que debería haberse presentado ya públicamente ante todos ellos. Por cierto, para los aficionados eh, han venido rebajas, hay descuentos en cuanto a lo, las entradas para ver el próximo partido en Yecla de Copa del Rey, porque ¿qué tenemos? Esta, este fin de semana el Elche, sí. ¿qué se está preparando? Pues a diferencia de lo que suele ser un fin de semana de Liga, este fin de semana hay Copa del Rey. ¿Por qué? Porque la, se juega desde hoy la Supercopa de España, en Yeda, en Arabia Saudí, con el Real Madrid Valencia y el Barcelona Atlético de Madrid, donde van a estar toda la semana hasta el domingo, que es la final. Entonces, lo que se aprovecha es para ese fin de semana, en no hoy liga en primera división ni en segunda, hacer la Copa del Rey. Segunda eliminatoria de Copa del Rey, el Delche ha cambiado ya el chip de la liga, está preparando el partido de Copa del Rey. Será el sábado contra el Yeclano, equipo que milita en el grupo cuarto de la segunda división B y es segundo, un equipo potente. Y el Elche va a jugar el sábado a las cinco y media. Eh, hay que decir que el Yeclano ha mandado 400 entradas al precio de 15 euros y hasta mañana por la tarde se venden exclusivamente para los abonados del Elche. Uh -huh. Y si sobrasen, pues el viernes por todo el día se venderían para no abonados. Entonces, la entrada vale 15 euros y además el club, en colaboración con la Federación de Peñas, ha puesto un autocar para ir a, a Yecla y volver por uh -huh. 5 euros. Es decir, que la entrada vale 15, el que quiera viajar en autobús 5 más, 20, y el que no, pues se compra la entrada por 15 y se va en coche. Porque Yecla está a un paseo, está a 80 kilómetros. Si no hay encuentro de liga, entonces Pacheta jugará con todo a la plantilla titular. No, señora. Ah, no. Porque el martes el Elche juega liga ah, vale. en Gijón. Y la liga es lo primero. La liga uh -huh. es lo más importante. Eso no hay que esconderlo, lo ha dicho Pacheta, lo decimos todos. La liga es lo que nos da de comer, o lo que le da de comer al Elche. Y la Copa del Rey, bueno, pues es un premio. Cuanto más lejos llegues, pues tienes la oportunidad de que un día te toque un Primera División y hagas una buena caja. Pero no más allá, porque ningún equipo de segunda ha ganado nunca la Copa del Rey. Es muy difícil. Entonces, el sábado, Pacheta va a poner, como puso en Segovia, en la Copa del Rey, a los no habituales suplentes más algún chaval de la cantera. Porque es que dos días después viajan a Gijón para jugar la Copa del Rey. Pacheta no va a arriesgar mm. con ninguno de sus 11 futbolistas que va a poner el martes en Gijón, a partir de las 7 de la tarde, en Liga. Pues terminamos ya, el Elche en punta, a la 1 y 20, te volveremos a ver y a escuchar, eh, ¿qué tienes para hoy? Pues hoy eh, hablará el capitán Gonzalo Verdú, escucharemos sus palabras, hablaremos ya pues, de los hombres del posible once y de todo lo que eh, supone ese partido de Copa del Rey para el Elche Club de Fútbol. Pues toda la suerte del mundo. Gracias Paco. A ti, Ros. Nosotros vamos ahora a terminar la ronda de noticias con nuestro compañero Vicente Bordonado. Muy buenos días, cuéntanos qué tiempo nos espera. Apenas veremos por la mañana algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto que tan solo va a enmarañar el cielo. Viento en calma por la mañana. A partir de mediodía, viento flojo de componente este rachas en torno a los 20 kilómetros por hora. Viento que tratará de frenar el ascenso de las temperaturas. Hoy en la ciudad las máximas van a rondar los 14-15 grados y en buena parte del territorio difícilmente pasaremos de los 15 grados. Mañana jueves, de momento, continúa todavía la estabilidad atmosférica, aunque seguiremos viendo algunos intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo bajo, durante buena parte del día. Viento en calma, temperaturas máximas en torno a los 14 grados mínimas, que durante esta próxima madrugada, de nuevo en la ciudad, ...van a bajar por lo menos hasta los 7 u 8 grados... ...el viernes con algo de aire frío en altura y viento de levante... ...de nordeste rachas en torno a los 30 kilómetros por hora... Tendremos una jornada invernal con cielos muy nubosos o cubiertos, pocos claros. Veremos incluso durante la segunda mitad del día se van a registrar algunas precipitaciones. Temperaturas que van a seguir bajando para el viernes, las máximas no van a superar los 12 grados. El sábado a primeras horas o durante la madrugada todavía se podría escapar alguna gota conforme vaya avanzando la jornada. Apertura de claros, aunque seguiremos viendo algunos intervalos puntuales de nubosidad. Temperaturas para el sábado en torno a los 14 grados y el domingo ambiente más soleado, aunque seguiremos viendo algunos intervalos puntuales de nubosidad de tipo bajo, temperaturas que rondarían para el domingo los 15 grados. Hasta luego. Gracias, Vicente. Nosotros estamos ya en los últimos minutos del programa La Glorieta y lo vamos a dedicar a las efemérides musicales de hoy porque tenemos que recordar al gran Elvis Presley. Nació un 8 de enero y su muerte, días después, con 42 años de edad, estremeció al mundo. Muchas emisoras de radio dedicaron días enteros a pinchar solo su música y nadie quería dar crédito a la desaparición de esta primera estrella del rock and roll y uno de los mayores personajes del siglo XX. Sus movimientos de cadera, su tupé y sus trajes de luces han sido lo más imitado de todos los tiempos, a pesar de que Elvis fue único. ahí tenemos a Elvis Presley nació un 8 de enero y murió el 16 de agosto de 1977 y hoy también es el aniversario de la cantante galesa Shirley Baisey la primera chica bomb de la música, la primera cantante femenina en poner su voz a los temas no instrumentales para la saga cinematográfica de la gente 007 y además ha sido la que más veces ha participado hasta en tres canciones. La primera fue Goldfinger, todo un éxito y el más recordado de todo el repertorio de la cantante Shirley Basie. Cold finger. He's the man, the man with a midas touch. A spider's touch. Such a cold finger beckons you to enter his web of sin. you fear, for a golden girl, knows when he's kissed her, it's the kiss of death, from Mr. Goldfinger, pretty girl, beware of this heart. the gold Pues, magnífica voz la de esta chica bomb de la música. Y en la efemérides también de hoy recordamos a otro grande de la canción, David Bowie, quien nació un 8 de enero. Fue el músico de las mil caras, nos dejó hace cuatro años. Conquistó la Tierra tras conseguir que su canción Space Oddity, que cuenta la historia de, austro, de un astronauta perdido en el espacio, fuera escogida por la propia BBC durante la retransmisión de la llegada del hombre. A la luna Ground control to major tom Ground control to major tom Take your protein pills and put your helmet on Ground control to Major Tom Commencing countdown, engines on Check ignition and may God's love be with you This is Ground Control to Major Tom You've really made the grade, And the papers want to know whose shirts you wear Now it's time to leave the capsule if you dare This is Major Tom to Ground Control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 Nunca empezaste inglés porque... Bueno, si al final la gente quiere, con y tal se entiende. Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque... Estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde, que se invita a una... No. Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un SEAT Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en SEAT.es. moving. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrauto.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 Abitel.com, su elección más acertada, contrato personalizado y solo un 3% de comisión a la parte vendedora en viviendas de Elche, con exclusividad opcional. Habitel, desde 1987, servicios inmobiliarios con rapidez, calidad y honestidad. En la Avenida Juan Carlos I-81 Elche, teléfono 965-420159. Piensen en Abitel.com para comprar, vender o alquilar. Descárgate gratis la nueva app de Ferrokey la llave y podrás ver su catálogo de productos y servicios de una manera sencilla, rápida y eficaz. Además, gestionar todos tus puntos y vales de fidelización. Descárgala ya. Disponible en Google Play y Apple Store para Android y iOS. Y hazte con la nueva tarjeta de fidelización de clientes, con la cual se acumulan puntos para descontar en tus compras. Todos son ventajas con la app de Ferrokey la llave. Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Estás escuchando La Glorieta, con Rosemary Alonso. Pues faltan tan solo tres minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana para que nuestra compañera Rosa Lucas, que ya está preparada, esté en las próximas dos horas con todos ustedes en su programa Entre Amigos. La Glorieta se despide y termina con David Ibera, quien eh, comenzó su carrera artística, ya saben ustedes, en esos concursos televisivos allá por la década de los años 90. Hoy cumple años, ha conseguido tres discos platino y un disco de oro. Con Dile, que la quiero, terminamos. Volvemos mañana. Vandaag algo de die nooit meer. Als je het niet meer weet, dan moet je het niet meer doen. Als je het niet meer weet, dan moet je het niet meer que Als je het Por una een dile que beetje een entre een y el miedo een que me está matando beetje een beetje een la quiero beetje Soy sincero, dile que me está matando, beetje een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 Ik que een estoy volviendo loco por una tontería, dile que